心慰惑。 「そんなこと言えない」 Domingo apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional la radio pública, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, emisión que se extiende hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo es esto? Bueno, llega el domingo, las 12 de la noche, domingo como hoy, por ejemplo, día de elecciones, y empieza la gente de Plácido Domingo, el programa de Marmurek y Rimavicius, que llenan de música clásica、eh, Radio Nacional, o eso al menos alguna vez dijo el Día de la Nación. Sin que sea cierto. Luego, Revuelto Gramajo, un programa latinoamericano. Los Cuatro Fantásticos, que mantenemos las b r a s a s encendidas hasta que llega Don Omar Moreno Palacios para prender Fuego de f o l c l o r e la programación de la radio pública.、Eh, un programa temático que ya iremos describiendo. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros de mesa según su signo en el horóscopo finlandés. Es nariz de ratón rumano en el horóscopo finlandés, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, r o s i g i ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quiere que le lea su horóscopo para este mes? No. Perfecto. En el horóscopo finlandés,、eh, Agustín Camisa es brazo de corcho. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Sí, horóscopo finlandés o finés. O finés. También, ¿no? Sí, sí. Depende cómo lo busque. Claro, pero igualmente es brazo de corcho en ambos casos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Por último, el señor Emiliano Brescia es pantufla、eh, en el pie equivocado ¿Eh? en el mismo horóscopo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?、Eh, habíamos dicho ya que era un programa temático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tomamos una determinada temática y la、eh, extendemos durante dos horas. La dividimos en cuatro partes primero y luego la. la Musicalizamos durante dos horas, así. Un día pueden ser los cuatro vientos, un día pueden ser los cuatro quesos, un día pueden ser cuatro cantantes de Nairobi. Los cuatro puntos cardinales. Sí, que son los cuatro vientos, igual. Sí, s ¿no? o、sí, lo n los mismos. Depende,、claro. eh, y también, bueno, cualquier cosa que usted pueda dividir en cuatro. Si usted tiene cuatro hijos, por ejemplo, bueno, podría、madre? hacer este programa. No, porque no va a partir de sus hijos. No, pero. Porque... Tiene cuatro hijas. Un u a o por loco.、No、t p o n e un hijo para cada lado. Por favor, haga de u n croquis.、Ah, bueno. Claro, brazo de corcho no es bueno. Veo n o como f i l a t e que el signo brazo de corcho no es bueno para, el, para la lógica. Para la matemática, <risa> no, no, no está bien aspectado. Exactamente, sí. Sobre todo porque usted tiene ascendente en ojo de vidrio. Claro. Lo cual ya termina de configurar una catástrofe. casi. Sí, Sí, sí. Bien, tenemos vías de comunicación electrónicas con los cuatro fantásticos. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí, ¿qué es? s e t el horóscopo finlandés? No. Ah, bueno, perdón. Hay solo programas, fotos y un video prohibido. Muy bien, programas, cualquier programa. No, pero. ¿El, cuatro... ¿El de Lalo Mir? No, n o e s t á brequimvado? No, no sí, tampoco. ¿no?、Ah. no, no está. No está, no está. ¿Está el, el de Orson Welles cuando hizo la guerra de los mundos? No,、ah. tampoco. No nos autorizó Orson. Perfecto. Eh, lo, lo único que hay es programas de Los Cuatro Fantásticos. Ah, muy bien, de este mismo programa.、Claro. De este mismo programa, de todas las temporadas. Que ya van a ser cinco. Cinco años cumple en salita preescolar está Los Cuatro Fantásticos. w w w l o s c u a t r o f a n t a s t i c o s r a d i o b l o g s p o t c o m Ahí encuentra todos los programas, algunas fotos, un video y comentarios de oyentes que en su mayoría son de.、Eh, que est están en Alemania. Sí. O en Finlandia. O en Finlandia, sí, sí. Somos un éxito en Europa. Sí, sí. O por lo menos en Alemania. Sí, incluso nuestros monos creativos publicitarios están armando una gira por Europa. Sí, para ellos, seguramente. Sí, sí, sí. <risa> no, no, sí Los ver. verdaderos creadores de los Cuatro Fantásticos. Sí,、claro. sí. Hacen, animan fiestas. Se presentan fiestas. en teatros, sí. Sí, sí. Transmiten casamiento. También estamos en la red social de Facebook, www. .facebook.com, allí usted se puede comunicar con nosotros. Si nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional, ¿y qué hace ahí? Primero le da clic al me gusta.、Si、primero está en el invento más grande que haya hecho un hincha de Racing, ¿no? Que es Facebook. Exactamente, el señor Mark Zuckerberg, acérrimo hincha de Racing, q u está e muy preocupado por la campaña del equipo de Mostaza m a r Luego nos busca bajo el nombre Los, Los Cuatro Fantásticos Nacional, le da clic al me gusta y escribe como hizo. Todos nuestros oyentes de Europa y sus cercanías. La mitad de la población alemana ha publicado ya en el muro de los puertos <ríe> fantásticos. Así es, sí, tanto que hemos tenido que, que, que conseguir un mono traductor, sí, sí. Hans. Sí. Lo trajimos del zoológico. Mono、bueno, rubio, de hecho. De, de Berlín, sí, sí, nos costó unos pesos, pero bueno, lo, lo tenemos para. Un poco no damos abasto, la verdad, de la cantidad de gente del país de Baviera que se comunica con nosotros. Y usted, señora, se pregunta cómo es que hace la gente de Alemania para escuchar el programa, ¿no? Porque seguramente, por más que mueva y mueva a la p e r i l l a de la radio. Sí, no... ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo, ¿cómo, hace? Hace, ¿cómo hace, ¿eh? hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? e Bueno, ingresa a www.radionacional.com.ar y escucha este programa desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando usted entre a la hora que está este programa. ¿no? Claro, si usted、sí. entra a la hora que está el programa de Carlos Polimeni,、sí. bueno, escuchará a Carlos Polimeni y no a los cuatro fantásticos. O el de Víctor Hugo Morales también. O el de Carlos Barra. Claro. Escucha a cada una de esas personas respectivamente. ¿Hay que escribirlo en alemán? ¿Eso? No, no es necesario. Perfecto. www.radionacional.com.ar. Por último, Maipú 555, Capital Federal, República Argentina. Es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realidad, ahora. Es el lugar físico, el lugar concreto, el lugar real donde aún está situado el edificio de la radio pública en Buenos Aires. Y usted ahí nos puede mandar, bueno, gacetillas. Nos puede mandar discos. Una porción de Strudel. Claro, nos puede mandar una porción de a afel, quién? De Apfelstrudel. ¿Quién es Apfelstrudel? Apfelstrudel es una, una tarta de manzana de hojaldre muy rica que suele、sí. comerse en Alemania. Claro. Ah, mire usted.、Sí. Es, muy, es muy buena la pastelería alemana, se la sí. recomiendo. Sí. Y las hasichas、sí. alemanas. Y, y el h o r ó s c o po finlandés. Sí, no conocía esa torta en particular. Sería, claro, difícil que nos manden porque no va a llegar en las mejores condiciones. Claro, Pero no, la puede hacer sí, acá, no.、Eh, ¿no? La tiene que traer. Claro, puede venir usted. Traer el Apfelstrudel, hacer acá el Apfelstrudel y luego irse de vuelta. Sí, sí, sí, los ingredientes se consiguen en Argentina. Sí, claro, supongamos、también. que usted viene a visitar a su familia que está en Argentina. Viene、claro. d e Alemania a pasar una semana, dos, un mes. Bueno, puede preparar una, ¿cómo se dice? Apfelstrudel. Y enviarla a Maipú555. Claro, también nos pueden mandar, bueno, cualquier tipo de alimento en realidad es、eh, bienvenido. O cartas de felicitación, congratulación, préstamos generarios. Valores, efectivos, sí, sí, o no, préstamos, regalo、ah, directamente. Regalo, sí. donaciones. Sí, no se, pedir, no se puede pedir dinero de esta manera igual, así que no nos manden por favor dinero.、Eh, p e r o s i El oyente. Yo conozco un caso que、sí. ocurrió en esta radio. Un oyente mandó dinero a un conductor que no le hace falta. Y se los quedó, no l o repartió entre los. <risa> Después le dije. Lamardo ¿qué? denuncia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué feo.、Eso. ¿Dinero? ¿A cambio de qué le dije? Un oyente、dinero. dijo,、eh, estuve ahorrando. Eh, me preocupo por usted y le mandó dinero. Terrible. Y, y ese conductor lo vio no, y,、eh, y se lo quedó. Ni lo repartió con el equipo que, que tenía en ese momento. Pero, perdón, el dinero era para el conductor o para el equipo? Era para el conductor. Entonces, ¿por qué no tiene eso? Eso era mucho el dinero. Pero, igualmente,、no、lo igualmente, está bien siempre, ¿no? Regalar dinero es un regalo que con el que usted nunca va a quedar mal.、No. Nunca va a ser de más, por ejemplo, si yo a usted le regalo. 600 pares de botines de fútbol número 36. Probablemente a usted le sobren. Ahora, no pasa eso con el dinero. No, no. importa la cantidad que yo le regale a usted, siempre le va a servir. Y、eh. no, hay, no hay donde cambiarlo ni devolverlo. p o r q no me quedó bien este billete de 100 pesos, es imposible.、Claro. En ese caso, igual, si yo le regalo a usted, por ejemplo, rupias, es bastante menos práctico que si le regalo, bueno, pesos, por ejemplo. Pero, r o s i c k y en una comunión, ¿qué le regalan? Plata. Dinero, no le regalan、claro. una remera. Dinero. un casamiento, d i n e r o sea, dinero, ¿Se considera que te lo regala Dios? Eso no, ¿no? No. No, perfecto. Pero lo tenés que gastar en cosas altas. ¿En serio? Sí, sí. ¿Eso está, está, está legislado? Y está. Es una, es, es una cuestión de usos y c o s t u m b r e v a m o s O no te podés comprar una motosierra. ¿Qué sería una, una cosa santa en la que yo me puedo gastar el dinero? Y en una Biblia.、Es、y tú、más? ya la tendrás、eh, que tener la Biblia. Ya la tengo, tú estudias con la b i b a En para un, para un Rosario.、Eh, la ciudad de Rosario. <ríe> En, en, en imágenes de, de santos o de vírgenes, en velas. ¿Vio el Cristo en 3D? En un cristo, en un cristo en 3D. Usted lo ve así, abre los ojos, impresiona. En un buen Cristo en 3D está muy bien. <ríe> Me puede mandar dinero que nosotros gastaremos en todas esas cosas que, de las que estuvimos hablando. Aquí a n Maipú555. Habíamos dicho ya que es un programa temático. Hay un equipo de monos creativos publicitarios que trabajan para nosotros y deciden cuál es la temática que. Debemos abordar domingo a domingo y nos la mandan en un sobre lacrado y sellado、eh, que nosotros abrimos recién cuando llegamos aquí. Lo tengo en las manos. ¿El cartero es un mono también o el cartero es una persona? ¿eh? No, por una cuestión gremial, es un mono.、Ah, n o、no、uno de los creativos,、uno、no es t o t r o mono. Exactamente.、Okay. Son todos chimpancés los monos.、Eh, habría que yo. Yo hace mucho no paso por la jaula los monos, están un poco irasibles. La primavera los tiene un poco inquietos. Y el que reparte diarios también.、Oh, es Muy bien, ahí está abierto el sol, no, no se me rompió, habrán visto. Viene una boleta. Ah, m i n a, a n a... o、no, no. vamos a d e c i r c h e qué gorilas, honestos. No, no, no, señor. no es verdad. Muy bien,、Estamos、una boleta electoral que vamos a usar para votar en el día de hoy. Muy bien. Mira、eh, qué m o n o p r o s、sí. e l i t i Y llega también cuál es la temática que tenemos q u r a el día de hoy. Cuatro. Payadores. Ah, ok. Programa、ah, telúrico. Cuatro payadores en el día de hoy en Los Cuatro Fantásticos.、Eh, de aquí hasta las seis de la mañana. Nos separamos y ya vamos con el premio. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Para el primer payador, he decidido recurrir quizás a, a, a uno que no suele sonar tanto en la radio. Es un tipo que tiene una, una historia muy interesante. Y para. Ocupara, para hacer un doble homenaje, he traído un disco de p a y a d o r en el que homenajea a otro p a y a d o r Son p a y a d o r e s al cuadrado. Es una incepción de p a y a d o r e s exactamente.、Bien. El intérprete que vamos a escuchar, el p a y a d o r que vamos a escuchar, se llama Saúl Huenchul. Es、eh, uno de los grandes p a y a d o r e s de la Patagonia. Ustedes saben, en general, el, la p a y a d a está relacionada con, lo, con los sureros, con、sí. los músicos sureros. f o l c l o r e s s u r e r o del cual ya hemos hecho un programa. Que, sí, que en general, más allá de llamarse sureros, Están más r e l a c i o n a d o s a la zona sur de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, porque era lo más al sur que llegó en algún momento la, la, la... la cultura. Claro, esta cultura, por lo menos, ¿no? Sin embargo, Huenchul es de la Patagonia, aunque él es nacido en La Pampa, vivió mucho tiempo o, y vive incluso hasta la actualidad en la Patagonia. Él nació en Caleu, Caleu, provincia de La Pampa, y vivió mucho tiempo en Curaco, en Neuquén, al norte Neuquino, un paraje. Eh, típico del norte neuquino, muy ventoso, muy árido. Un gran payador. Y decíamos que homenajea a otro payador que se llama Juan Carlos Vares. El, el disco se llama Al payador Juan Carlos Vares. El indio, le decían a Vares. Y、eh, nació en marzo del 30 en Colonia Uruguay, cerca de donde nació Gardel, que es de Tacuarembó. Ahí nomás. Sí, O sea, tenemos un. Un patagónico homenajeando a un uruguayo para este primer bloque. Escuchemos entonces de Saúl Huenchul de su disco Al Payador Juan Carlos v á r e z Es el tema que abre. El disco se llama Indio v á r e z Payador y suena así. Dicen que nació en Colonia, un pueblo del Uruguay, donde colgó su suyay e l nativo en ceremonia, donde blancas marimonia. Lo vieron pasar de niño, como campeando el cariño de su real progenitor, y al abrazarse al rigor de la vida y su fatiga, no hay milonga que no diga i n d i o b a r e s p a y a d o r Vaya a saber cuántos p a n g o s Lo habrán visto como al plata, soñando un par de alpargatas para cambiar sus tamangos, y habrá c a s c o t e a d chimangos para defender lo suyo, dándole paso al barullo del mediocre c a n s a d o r y en el nombre y el fervor de San Martín y Artigas. No hay pampero que no diga i n d i o b a r e s p a y a d o r Si hasta en la noble razón que mi viejo perpetúa, parece de que un charrúa cantara en su corazón. El tiempo con su crespón de silencio y armonía le dio la filosofía bendita del pan de amor. Y si hablara el mostrador del boliche más humilde, no habría un compás que no tilde indiobar espallador. En el frescor del rocío que humedece al pastizal, como en la voz del caudal sagrado de cada río. En el sol del pío pío, de mil aves anidada, en la luz versificada del más modesto orador, en todo eso, por favor, donde el hombre se prodiga, no hay obrero que no diga indiobar es vallador, donde el hombre se lo mira simplemente por igual. Como especie terrenal que existe, amugle b y respira, donde la conciencia estira su existencia superada y la creación azulada muestra todo su interior en todo ese alrededor, donde una verdad se agite, no habrá un cielo que no grite. Indio bar espallador, el mismo camino franco que ayer lo vio de muchacho, bien puesto como un quebracho, sin arrodillar su tranco. Hoy de barba y pelo blanco lo ve más lento pasar, a ú n sin dejar de cantar: compañero y luchador, podrán quererte, señor. Callar por franco no más, pero siempre alguien dirá, Indio Bares p a y a d o r Podrán quererte, repito, negar como se acostumbra, pero el que cantando alumbra siempre asoma como un rito. En vano serán los gritos. De los Judas y los Bartolos, puesto a que el sol siempre solo vuelve con su resplandor, por eso hasta en el sabor del tiempo que nos abriga no habrá verdad que no diga indio bar espallador. Por los ojos entrecerrados del infinito y la tierra, por la miseria que aterra, A los pueblos maltratados. Canta, payador dotado, que en ti cantará Molina, Castro Donata Medina, Luis Acosta como ancestro, y en bien del destino nuestro, que opine libre el cantor, Indio Bares Payador, salud, querido. Maestro, bueno, parece que Huenchul corre por sus buenas, dicen sangre mapuche, y ha trabajado de muchísimas cosas antes de dedicarse profesionalmente a la música. Fue domador, esquilador, puestero, y luego, digo, participando siempre con la guitarra, una guitarra que, que un oficio que ha aprendido el padre, un, una técnica que ha aprendido el padre. Participando primero en f a v o n e s y luego en, en, en Peñas, él、eh, encuentra que puede dedicarse a eso profesionalmente. En el 78 obtiene el segundo puesto en el certamen de p a y a d o r e s de Rafael Castillo y en el 84 el certamen La Montonera de Ensenada. Y ahí el tipo dice: Bueno, yo me voy a dedicar a p a y a r todos los días de mi vida. Y、mmm, se pone a grabar discos. Tiene creo que algo así como 30 discos grabados ya, Saúl b u e n c h u l Es bastante fácil encontrar la música de él si usted tiene acceso a internet, a la red. Fíjese, el segundo tema del disco dedicado al payador Juan Carlos v a r e s se llama María Sushay. Y lo escuchamos ahora. フローレスマスベイアデルジャディンセットデミーラソー。トゥエレスラフロープレフェリーダーボケンスピリアミコラソー。シャスタエンエルソーデミー sueños、 Con alitas de inocencia sobre mi frente aleteando paz. María s u l l a i t a l i t o de luna, que a mí será cuna con su media voz. Tesoro del alma, por ti al bien insisto, ojito de Cristo, paloma de Dios. María s u l l a i luz de mi alegría, por ti アンジャステボーイマー g e n d e a l b a m e n t i g e l CAMINO y a l i g EL DESTINO DEMIE El calor De tus manos duerme la lucha de mi cantor, y en tus ojitos de cielo colgó la luna a su resplandor. Por eso, cuando la noche de negro al campo entra, vestí, i tus angelitos me alumbran todo el camino para seguir. マリアス・ d i ラ s María Suyay, luz de mi alegría, porque de mi guía ansias de volver. Tu imagen de alba me entibia el camino y alivia el destino de mi atardecer. Escuchábamos María Suyay de Saúl Huenchul, primer payador, hoy cuatro payadores en los cuatro fantásticos. De su disco, homenaje a otro payador, que sería una especie de quinto payador,、eh, Juan Carlos v a r e s Nos queda tiempo para un par de composiciones más. Escucharemos ahora a continuación, y de manera consecutiva, primero el, la Milonga Pelusas de Pensamiento, y luego guitarra de María Eva. Como tengo una familia y un amigo que me escucha con cuarenta años de lucha, más o menos por virtud, en el nombre de la patria y en el nombre del Floriano, hijo de un pobre paisano, quiero cantar juventud. Aunque, ¿qué puedo decirte, muchacho, de mis auroras? Que ya la computadora no te la haya hecho saber, puesto que la cibernética. Del mundo activo y moderno, te programa a los gobiernos para que entres a correr. Las grandes computaciones han ocupado la mente de los hombres del presente, digo de algunos, señor, porque tantas electrónicas, tantas técnicas y zozobra le han sacado la mano de obra al pueblo trabajador. Yo no sé si la decencia. La integridad y el respeto, la honradez como el afecto, el sentimiento y la paz, e s t a r á entre las memorias de tu máquina, hermanito. Por eso es que hago un clarito para cantar nada más. Pienso que al gran equilibrio lo lastimamos inconsciente, lo mismo que al medio ambiente. Sufriendo nuestra agresión, desde el árbol al guanaco, desde el choque hasta los ríos, víctima del desvarío de la nueva evolución. Pero hay un pueblo tan bueno, tan pacífico y sentido como los indios sufridos y creyentes en la creación, que muy bien vale la pena abrirle el alma a la vida. Como la luz más sentida de la p i e l a l corazón. Vale el tiempo, compañero, porque a partir de uno mismo está el llano y el abismo y la vida para ser. Por eso no te detengas a culpar de tus problemas a nadie como quien quema la buena fe sin querer. La vida es maravillosa, puede ser el paraíso. De cada ser, si es preciso, porque pienso que el Criador nos da la oportunidad de construirla desde adentro, es decir, de cada centro que vive en nuestro interior. Desde ya que no es liviano, porque somos complicados y frente al sistema criado se hace difícil construir. Nuestro destino de chico y aprender como una prosa a simplificar las cosas para la paz y seguir. Por eso es que hay que fijarse siempre antes de dar un paso, si va a la luz o al ocaso el caminito a tomar. Jamás suceden las cosas sin que uno parte, no sea cosas lindas, cosas feas. Todo es cuestión de observar. Siempre al miré, al que investiga, el porqué de cada hecho. Si es la luz, sacarle provecho a la pena y al placer. Cuando se gasta la vida por caminos positivos, hasta de lo negativo se puede a d i a r l o aprender. El respeto es una ofrenda para el alma de uno mismo. Generarlo es como un ritmo que le da a la sangre paz. Mentira que es anticuado. Es tan lindo ser decente como amable con la gente, aun sin tener amistad. El hombre debe quererse y depetarse oportuno. No hay nada mejor que uno para empezar a vivir. Porque a partir de uno mismo, según la semilla sea, que haya sembrado con la idea, es lo que ha de conseguir. Aunque no sobran jamás las buenas oportunidades, vienen sí como bondades, pero prontito se van. Por eso hay que aprovecharlas, si se puede desde mozo, los logros son trabajosos. Pero bien vale y está. Nunca te rías de nadie, es horrible ser grosero. Vale más un compañero que cien gritones a la par. Trata de ganar amigos, pero siempre con respeto. La desfachatez de feto que muy pronto entra a pesar. Escucha, siempre escucha, pero haz tu c o n c l u s i ó n No hagas como esos tontones que se dejan influenciar. Hay grandes profesionales para lavarte el cerebro. Este detalle tenebro porque lo vas a encontrar. El trabajo es una gloria que dignifica a los grullos. Trata de ganar lo tuyo con sacrosanta honradez. No cometas la locura. Jamás de tocar lo ajeno, deja que griten los truenos, tú mantenete de pie. Si algún día echas un trago de alegría por tus venas, o por golpear a una pena, nunca te p a s e de alcohol. No sirve el emborracharse, no conduce a ningún lado, es un camino cerrado que no tiene pez ni sol. No te olvides, amigo mío, de respetar a la suerte, que en la vida hasta la muerte siempre hay tiempo para andar mal. Cuida cada c e l u l i t a que ayer construyó tu padre y tanto cuidó tu madre con ternura angelical. No cuesta nada ser limpio y agradecido al cariño, mantenete como el niño. Si podés lleno de amor, y cuando ya me retiro, si podés e s c u c h a mi arrullo, y en v i e n del destino tuyo, no te drogues, por favor. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. ¿A dónde andará guitarra? Guitarra de María Eva, la que una paloma lleva desde el puente al diapasón. Amiga de una muchacha que la milonga recuerda porque lleva en cada cuerda latidos de un corazón. Guitarra de lucha diaria, depositaria de, de sueños, de proyectos y de empeño, de ausente. Y voluntad, que triste andarán tus sones, que pena tendrán tus notas, que negra noche te azota, hermanita de la paz, guitarra fiel compañera, novia del canto paisano, del camino y del verano que ayer endulzó un hogar. Me da pena por las manos que por años te entibiaron. Con estimas que viajaron de un lugar a otro lugar. Guitarra de María Eva, obrera como tu dueña, que trabaja sufrísueña en estos días también. Adonde no hay más riqueza que un espíritu de lucha, donde las ganas son muchas. Y hacer por el pueblo el bien, dulce acorde para el alma, adonde anduvo el cariño inocente de dos niños que te sabían rajear, adonde íntegros afanes dormitan como bondades, donde no hubieron maldades que te puedan ensuciar, guitarra dulce y vibrante, donde no existió más ego. Que la conciencia de fuego del trabajo y la salud, donde jamás un hambriento el pan le sería negado, guitarra, si habrás bregado la palabra de Jesús, guitarra de María Eva. Tú sabes por cantarina que entre las leyes divinas está la de la creación, donde hasta el toro más duro y de guampas como horquilla sabe caer de rodilla s balando su salvación. El noble Pampa Barriento dijo en un verso salobre que aquel que le roba a un pobre es doblemente ladrón, pero ha de ser que Dios grande. Sin querer a las corridas, los largó nomás en la vida sin alma y sin corazón. Guitarra desde el silencio, por compañera y vibrante, déjame que al cielo cante, Dios te salve, por favor, y en el mismo pensamiento que te abrigó y que me abriga. En el nombre de tu amiga, un recuerdo y una flor. Sonaba Pelusas de Pensamiento y luego guitarra de María Eva, ambos de y por Saúl Huenchul, en homenaje al payador、eh, uruguayo Juan Carlos v á r e z Este fue el primero de los payadores en, en los、despierto. Cuatro Fantásticos. Vamos a una tanda publicitaria de la cual e m e r a e r á Multimillonario. Rodrigo Lamardo para decirle algo sobre el siguiente pasado. Segundo bloque de los Cuatro Fantásticos, hoy en un programa dedicado a p a y a d o r e s y Sureros. Ya escuchamos a un p a y a d o r ahora vayamos con un, ur un Uruguayo, José Curvelo, uno de los más reconocidos p a y a d o r e s de la actualidad. Nació en Canelones el 6 de mayo de 1949 y debutó a los 17 años. De edad en una radio cantando en la radio CX24, La Voz del Aire de Montevideo. Hay muchos que ven en la costumbre del, del payador, sobre todo en el hecho de que se hablan y se contestan. Sí, eso、eh, remis... es contrapunto. El famoso contrapunto, claro.、Eh, ¿Alguna relación con la música de rap y de hip hop? Sí, ¿no? n o、sí, sí. eh, Obviamente no, no, no comparten la misma. La misma ascendencia, ni nada, pero en esa actitud de contrapuntear un punto en común. Usted dice, como nosotros siempre decimos, ¿no? La chacarera es el rock, el chamé es el punk, c la r o La payada es el hip hop. Podría ser, cómo no, si a usted le gusta、man. la transposición de géneros.、Uh -huh. El cipayismo de géneros nacionales, ¿no?、Eh. Jugar un poco con los géneros. Claro, sirven solamente para eso. Así que este bloque va a estar dedicado a José Curvelo, que en 1970 ganó el certamen de los payadores Nobel de, de Canelones, y en el año 74 se radica aquí en nuestro país, en la Argentina. Y bueno, toca en todos los festivales importantes, toca en todas las peñas,、eh, realiza siete giras、eh, por Puerto Rico,、eh, luego también realiza giras por Perú, por, por Cuba, por España, por México. Eh, recibe varios premios, entre ellos、eh, fue nombrado ciudadano ilustre por el gobierno de las Tunas, en Cuba, visitante ilustre por el gobierno de Carolina, en Puerto Rico, premio p a y a d o r Radio Provincia, premio Cóndor 94, Gardel de Oro Asociación Gardeliana del 98, y diploma de honor por la subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Mire, todos los honores y distinciones y premios que, que tiene José Curvelo. Así que vayamos a la primera. No le alcanza la alforja del caballo. Así es, así es. Camisa. José Curvelo, eh. Payando, cantando. Santos Vega no se calla. Al arrimarme a un fogón, en sus tizones ardiendo, la raza resplandeciendo, deslumbra mi corazón. Luz de nuestra tradición, que entre los talas acampa, perfiles de aquella estampa, palpitante todavía, despertando con poesía la soledad de la pampa. Cuando escucho un guitarrero natural de llano y monte, limpia frente de horizonte bajo el ala del sombrero, voz templada en el pampero junto al imponente h ombú, p a r e c i e n t o que el caracú de la estirpe se estremece mientras que la gloria crece del payador del tuyo. Santo vega, no se calla, porque la voz de la tierra, y en la paz como en la guerra, junto a nosotros batalla. Frente a un tiempo que avasalla su derecho a nuestra gente, es luminosa corriente que va clareando lo oscuro. Desde el pasado al futuro, su recuerdo tiende un puente. あるある。 Que a todo lo gaucho niega, borrará el nombre de Vega del criollismo en sus altares. Cristo de nuestros cantares, su derrota ya es victoria. Si quiso el diablo y la historia, crucificarlo de olvido. Las guitarras han podido resucitar su memoria. Lo que escuchábamos era a José Curbelo con una composición de su autoría, Santos Vega No Se Calla. José Curbelo junto a Víctor Di Santo son s los creadores, los gestores del Día del Payador. Ah, mira. Dijeron,、entiendo. habría que poner ese día como el Día del Payador, que es el 23 de julio, que en, se lleva cada año. ¿En es, honor a quién? En honor a. En nuestro país es esta fecha, en otros países tiene otro, otro día, ¿no? Y en Estados Unidos era el Día del Hip Hop. j a j a j a El 23 de julio、sí. que está e dado como el diario del p a y a d o r porque se recuerda la famosa p a y a d a celebrada entre Juan Nava y Gavino Ezeiza、claro. en 1884 en Pasaindú. Gavino Ezeiza,、eh, mítico p a y a d o r que, por, entre otras cosas, estuvo en la revolución del parque, la revolución radical、uh -huh. del 1890. Sí, uno de los grandes de, de, de la p a y a d a ¿no? Gavino、ah, sí. Ezeiza. Y que con esa improvisación que realizó en Paysandú. Eh, Creo que era uruguayo también, Gabriel. No, ah, nació acá. Argentino.、Eh, luego sería una canción muy famosa llamada Saludo a Paisandú. De esa improvisación que realizó el 23 de julio de 1884. Pero muy interesante que no recuerde el día del p a y a d o r A un p a y a d o r sino una p a y a d a en concreto. Un, un Así, duelo. Un duelo, un c u n t o Un duelo. Y hablando de contrapunto, ¿qué es esto, no? El duelo entre un y otro.、Uh -huh. eh, Uno le contesta al otro, ¿es、sí. no? Hola, y usted me dice qué tal. e s t u s á muy de moda con el rap ahora eso. Claro, es、el、lo que tipo... charlábamos,、eh, decíamos eso al, al comienzo del bloque, que al, algo de, de ese rito por lo menos comparten. Particularmente uno se queda con el duelo de payadores, ¿no? Y sí, pero. Quizás al ser más difundido el del rap, uno se pierde de los payadores. Recuerdo un número de p a t u r u z ú una vieja p a t u r u z ú en la cual aparece Mandinga, que es el diablo, que es uno、claro. de los arch i enemigos de p a t u r u z ú y definen un enfrentamiento a duelo de payada. Mire usted. También está en el Martín Fierro, ¿no? El momento de, de que definen el, el duelo con una payada. Y hablando de duelos, vamos con un contrapunto entre José Curvelo y Roberto Ayrala. Esto fue grabado en vivo en el Teatro Presidente Alvear en 1996. Es como una perlita que rescatamos de nuestro cajón de viejos recuerdos. Así que este contrapunto, Curvelo y Ayrala. Gracias Sinceramente, con mi guitarra y mi voz, hoy le doy gracias a Dios de poder estar presente en este encuentro latente argentino y oriental. Con el afecto total en el día del payador, va de mi mano el calor a todos en general. Dejé de que a i r a l abriera la punta de este camino, puesto que le ha r gentino y está bajo su bandera. También la mía quisiera que f l a m e constantemente en el alma de esta gente, con su virtud, su donaire, del centro de Buenos Aires aquí en la calle Corriente. La suya con emoción vibra en el suelo argentino. Con el alma de Gavino venabas en la ocasión. Yo e s g r i b i e n d o el diapasón, el alma se me desata y en una forma tan grata, por mujeres y varones, reviven las tradiciones de ambas márgenes del Plata. Hay gente trabajadora en esta y otras regiones que quieren las tradiciones como a la luz de la aurora. Voy a mencionar ahora con un afecto bien grande, justo es que el alma les mande en las hilachas del viento, con un agradecimiento al Museo José Hernández. A Tahual padecía las hilachitas del viento y de fierro el firmamento que tienen toda armonía. Hoy con la guitarra mía, e l mi modesto decir: Nunca les voy a mentir y no me siento maestro, pero defiendo lo nuestro que nunca debe morir. Atahualpa m e n o m b r ó ese gran cantor Yupanqui, el que una muralla al yanqui con su canto levantó, el que firme se plantó y en las hilachas del viento también mostró su argumento desde la llanura al cerro, lo mismo que Martín Fierro el canto con fundamento. Él Cantó con todas ganas, con su guitarra querida, y tal vez daba la vida en la luna tucumana. En el recuerdo se afana, y si me agita un pañuelo, voy a recorrer el vero con criterio y con afán. Y en su caballo a la santa t o t a n d o en el cielo. Cuidemos esas herencias de él y de otros cantores que aún rebrotan en flores, tal vez en nuestra conciencia, que son de este suelo esencia. Lo siente así el payador. De su alegría, su dolor, lo que se acierta o se erra, que no cambien a esta tierra o la disfracen que es peor. El que tenga vocación, el que abrace esta carrera. Con la guitarra viajera ponga todo el corazón y que cumpla la misión. Ya lo dijo en su talento, con las girachas del viento y firme como algún cerro, que canten igual que c i e r r o las cosas de fundamento. Lo había dicho anteriormente y a Fierro vuelvo en el canto, mientras que la voz levanto en homenaje a esta gente. También decía muy valiente para tratar otro asunto, que ya al instante le apunto, dijo Fierro en sus albores: es deber de dos cantores el payar de contrapunto. La gente ya l o、no、adivina lo que el hombre me insinúa. Me va a buscar su g a r ú a a mi guitarra argentina. La mente se me ilumina y no me voy a quedar. No se vaya a equivocar, mi buen amigo uruguayo ha de tener buen caballo para acá en el teatro alvear. Cumpliendo con un deber, distinguido amigo mío, mis rimas son el rocío que lo habrá de humedecer. Porque alcanzo a comprender y no es por sacar ventaja. Si se para, no rebaja toda mi sangre charrúa y sepa que a mi garúa cualquier poncho no la ataca. Es el poncho del talento, el que me cubre la espalda. Es igual que la guirnalda contra el frío y contra el viento. Y voy a poner mi acento con mi guitarra viajera. Viene a ser una bandera para que nunca me tuerza, l a que siempre me da fuerza para enfrentar a cualquiera. así me gusta encontrarlo hoy veterano y de pie siempre con la misma fe cuando yo entro a toparlo y no es que quiera probarlo con entusiasmo tremendo usted se enciende y me enciendo y su poncho en este día yo noto con alegría que tiene buenos remientos Claro, ven mi condición. Estoy un poquito viejo, pero yo soy un reflejo de la querida tradición. Voy a cumplir mi misión y mientras yo siga andando, y la guitarra tocando. Y si Dios me da esa suerte, pues me ha de encontrar la muerte viejo, pero trabajando. medio Se venía quedando, y eso ya no es por anciano, ni que encontrara un pantano cuando venía carreteando. Yo lo estaba carpeteando en donde el f u e g o comparta, donde su rima reparta con entusiasmo muy crudo. Y si está echando un peludo, le voy a tender una cuarta. Pienso que no p e r d i é aunque fui un poquito lento. Aquí estoy con los 600 y la guitarra de pie. Porque hermano le diré con criterio y con afán, laciendo los versos están. Se lo digo compañero, hay muchos que van ligeros y no saben dónde van. Ya ven que si lo atoreo, enseguida se levanta y con más fuerza me canta y es más raudo su aleteo. Y hasta se gana un trofeo y expresa sus claridades y una emoción que lo invaden. Martín Fierro en su reflejo, que es de la boca del viejo donde salen las verdades. Y ese golpeteo de mano está la gente contenta, la que tanto nos alienta a paisanas y paisanos, por las sierras, por los llanos y por todos los senderos. Voy a decir, porque quiero como una flor de retama, se la dedico a las damas la mano a los caballeros. Gente que viene de adentro, de los rumbos provincianos, con gran calor en las manos y tibio, son este encuentro, en este lugar del centro, con una expresión sencilla, en donde este arte brilla, aunque no suba muy alto, para traerle al asfalto el frescor de la gramilla. La verdad, Gente tan querida, la que tiene su donaire, provincia de Buenos Aires ha de encontrarse encendida. Pero a veces en la vida debía decir, compañero, me entristece porque quiero expresar. Tal vez me agrado, pero ese río salado que nos ha tratado tan, tan fiero. El payador no se olvida de las penas de su gente. Y es noble gaucho y consciente, tiene una estrella encendida. Cumple un deber en la vida y lo cumple sin recelo. Viene a ser como un pañuelo que se agita en esta sala. Queda el corazón de Aylala y el corazón de Courbet. Y de este contrapunto entre José c u r b e l o y Roberto Aigrala, nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Radio Todoterreno. 4x4. Hemos superado ya las 5 de la mañana y esto continúa h a c i e n d o Los Cuatro Fantásticos, que va de 4 a 6 en Radio Nacional, la radio pública. Revuelto, no, perdón, Clásico de Domingo, después Revuelto para Abajo, luego Los c u a t r o Fantásticos y después el amigo Omar Moreno Palacios, ídolo de todos nosotros. Mi nombre es Nicolás Rosinski y representaré, o sea, volveré a presentar a mis compañeros de mesa, en este caso, según el qué cosa guardan debajo de su cama. A ver, un tiburón de peluche. Tiene Rodrigo Lamardo. Se lo ganó la máquina esa,、sí. la, que uno, la, la del ganchito. Sí, la, la de los golpes. No, no, lo, no lo enganchó, sino que、sí. le, le pegó a la máquina hasta que la máquina l e g a r Porque es tramposa la máquina.、Ah. Ese gancho nunca puede agarrar un tiburón tan grande como el que pude sacar yo a los golpes. Perfecto. Bueno, está bien. O sea, él contesta trampa con trampa. Es una forma, es, es una forma. filosofía. Unos roller patines tiene el señor、ah. Agustín Camisa debajo del, de la cama, claro. Porque yo soy sonámbulo. Y para. dije, bueno, por lo menos voy a aprovechar para recorrer. Entonces, ahora me calzo los patines de dormido y doy una vuelta más larga. Pero, ¿voluntariamente o se lo deja puesto? ¿Se va a dormir con los patines? No, no,、como? no, ya he desarrollado que en mi sonambulismo me puedo poner los、ah, patines y ya salir a dar una vuelta. Un micrófono de radio tiene Emiliano b r e c i a debajo Ajá, de la、claro, cara. Y,、sí. y claro, se la pasa practicando para hacer este programa nada más. Por supuesto. Usted verá los resultados y jugará. <risa> Opera técnicamente la grabación. De los cuatro fantásticos en el estudio Arturo Jaureche, de la radio pública del señor Celso Miño, y luego se encarga de ponerlo a i r e un chino. O el chino. O el chino. El chino, siendo que son tantos, es difícil decirlo, ¿no? Bueno, pero acá en la Argentina e n poco o menos en la radio. Vamos a ponerlo en un, un fucio. Si <risa> no, no puede ser el chino. Y bueno, usted sabe, usted sabe cómo así. Perfecto. Tenemos vías de comunicación electrónicas con este programa. Sí, tenemos un ¿Sí, blog.、No? Sí, sí, tenemos, ¿Tenemos un blog. ¿Tenemos todavía, no? Tenemos todavía. No, no lo、vimos. cerró ni sopa, ni la silla, ¿Sí? ni nadie. Perfecto. El blog es、eh, www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com.、Uh -huh. Loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra programas del primero al último y todo lo que hay en el medio.、Eh, el primero al último programa de radio. O sea, desde Los Locos de la Azotea transmitiendo p e r c i f a l no, no, no, no. Del primero al de último. El d e Martíaz Martín. No. No, ninguno de l o Del primero al último de los Cuatro Fantásticos. Muy bien.、Eh, que son varios programas. Así que si usted alguna vez quiere armar la antología de los Cuatro Fantásticos, vaya al blog. Vaya al blog y la p u e d a armar. Puede ver cómo ha evolucionado este programa en el tiempo. ¿Tendremos algún、sí. oyente que vaya armando, vaya anotando en un cuaderno, día tal, los Cuatro Fantásticos hablaron de tal cosa? Creemos que no. Si lo tenemos, <risa> no lo conocemos. Es algo que deberían hacer los monos creativos publicitarios. No sé si lo hacen. Creo que. Así que bueno, vayan al blog y puedan re,、eh, redescubrir aquellos que no, no escucharon los programas viejos y también reescuchar los programas que más le g u s t a n O bajárselo a su iPad. iPad sí, y darlo、iPad. vuelta por la ciudad. Sí, claro. Al algún dispositivo. Impetri. Muy bien. Sí, estamos también en la red social de Facebook: www.facebook.com es la dirección. El nombre de donde nos encuentra es Los Cuatro Fantásticos Nacional. Allí o se hace amigo nuestro, le da el clic al me gusta, comenta, dialoga. Propone nuevos programas. Se queja por nuevas tendencias de la moda o, o viejas tendencias de la moda. Arma p o l é m i c a Ejercita la nostalgia. Puede invitar a un oyente del programa a salir. Nosotros no lo moderamos. eso. Simplemente le damos un espacio para que se comunique con nosotros en Facebook: www.facebook.com. Los cuatro fantásticos naciones. Puede invitar a un integrante de este programa también a salir, por ejemplo. Sí, cómo no. Na nadie se lo impide. Claro. Seguimos, www.radionacional.com.ar, la última de las vías electrónicas, no por eso la menos importante, ya que esta sirve, por ejemplo, para escuchar el programa desde cualquier lugar del mundo en vivo. Por ejemplo, Finlandia, mientras hace el horóscopo. Claro.、Eh, Usted puede escucharlo siempre poniéndolo, lo decimos, en el horario en el que corresponde a este programa y no en otro. Sí, ahí se puede dar maña n con algún reloj mundial. Sí. O con mismo un planiferio que tiene marcados los usos horarios. El de la Argentina es menos 3. Georgetown, Brasilia. Mire usted, un, una pieza real de conocimiento inútil que acaba de exponer ante todos ustedes. q u é h a r í a m o s s i n usted, Camisa. Camisa. Camisa. Menos del o r o de Greenwich. Claro, claro, por del supuesto. Del m e r i d a n o de Greenwich.、Sí, sí. Muy bien. Por último, Maipú 555 es la dirección real, la dirección de concreto, la dirección. Palpable, inolpeteable、ah, no. de la radio pública donde nos puede hacer llegar gacetillas, discos, fechas,、eh, auriculares. Un reloj mundial. Un reloj mundial, un teléfono celular de última generación o de antigua generación.、Es、un auto cero kilómetros. Un cero... sacamocos. Pues, ¿Cómo es el sacamocos? El sacamocos es como una especie de pera de goma、uh -huh. con un pico de, de. ¿No lo usan para hacer los enemas? ¿Eso también? No.、Ah, esa es la parecido, pera. Esa es la goma pera,、ah, la、verdad. famosa. Esto también es como una perita de plástico, ¿no? Que tiene. <risa> Mire lo que anda preguntando. <risa>、no, ¡Mire, bueno! Una, un p i q u i t o de plástico que usted introduce ese extremo en la, en la, la nariz. Fusiona, ¿Cómo? A ver, muéstreme. Muéstreme y le escriba para que.、Muésteme、la vea. gente m u é s t r e n l e la nariz、lleva. de la El bebé, mano. Así. Y luego aprieta. Ah, usted aprieta.、Ah. Usted aprieta, ¿qué, hace? ¿Qué genera? v a c í o Como una sopapita. v a c í o Y pues así. Usted suelta, que... aspira. Entonces, aspira, y p o r q u e el nene todavía no se es mucho. Eh, mira sonar, ahí todo lo, lo que salió. Es el segundo、ah, que salió. c、claro. se, pues、pone, se ponen molestos los nene. s Mire usted, un invento realmente de un sádico. <risa> un sacamoco, ¿a quién se le puede ocurrir. Sacamoco, Sacamoco. ¿Saca ¿Saca se inventaron una cosa para sacarle los mocos a los bebés. No, ¿No hay un sacacera de esa misma.? Se de, pelearon, de ¿no? eran dos hermanos, sacamoco y sacacera. <risa> El s o p o se llama en realidad. Sí, ya sé, pero ¿no hay un, un, uno que sea parecido del、no, mismo mecanismo? Porque, el, porque la cera es un material mucho más denso, digamos. Que no, no, no podría ser extraído de esa manera, me imagino. Por supuesto. Bueno, no se trata de eso, este programa, m e n o s mal. Pero siempre aprendemos cosas. Un programa musical en el que, por ejemplo, en el día de hoy hablamos de Cuatro p a y a d o r e s Claro. Ya ha sonado el amigo Saúl Huenchul. Y ya ha sonado también José Curvelo. Ahora nos separamos de aquí y Agustín Camisa trae al tercer payador, al tercer surero, a musicalizar la noche de los Cuatro Fantásticos. Hasta las seis, Los Cuatro Fantásticos. Como decía Nicolás Rosiski, antes de este separador comenzamos con el tercer bloque musical, el primero de esta segunda hora, dedicado a otro payador argentino. Será el momento entonces de escuchar a José Teodoro Larralde, nacido en g u a n g e l e n el 22 de octubre de 1937. p a y a d o r dijo. Sí,、eh, Larralde es p a y a d o r con forceps. La verdad que los monos creativos publicitarios ahí lo forzaron un poco, porque concretamente José Larralde no improvisa sus composiciones, sino como bien todos sabemos, el hombre. Escribe, y escribe muy bien, y escribe desde hace muchos años, desde, concretamente desde que él tenía 7 años. O sea, imagínense la cantidad de composiciones que tiene en su haber ya en más de 28 discos de estudio. Lo que rescatamos de José Larralde, que comparte con La Payada, es su característica de narrar la vida cotidiana en el campo, ¿no? El, Ha desarrollado muchos oficios a lo largo de su vida, como albañil, mecánico, muchos años como trabajador rural, y a través de sus composiciones, él refleja lo que es la vida en el campo, la vida de un peón rural, de un trabajador rural. A través de esas composiciones, entonces, es que rescatamos la figura de la Rale r d como un payador. No en el sentido estricto de una palabra de una persona que improvisa sus composiciones o que hace un contrapunto con otra, sino de una persona que narra el entorno.、Eh, entonces, con, vamos a hablar un poquito de Larralde, de cómo comenzó su, su carrera, decíamos a los 7 años, desarrolló muchas labores. Eh, en el campo y conoció a José, a Jorge Cafrune, mejor dicho, en 1967 a través de un amigo en común que tenían que era José Dip, que los presentó en una s a d o A partir de ese momento, Cafrune grabó algunas composiciones de la RAL d e en un disco que llevó el nombre del propio Cafrune y a partir de ahí comenzó su carrera, digamos, en los grandes escenarios. Vamos a escuchar dos composiciones de José Larralde. Primero, aunque digas que no, y luego, como quien mire una espera aquí en Los Cuatro Fantásticos. Las hojas y los pájaros se verán en el aire, sin prejuicios ni espejos que perturben sus alas. Las rosas y los sauces crecerán y los pastos navegarán las tardes en hebrantos rosarios de gotitas y frases. Palabras y rocíos solitarios y amantes, como el trueno y la lluvia, y el arroyo y su cauce. Y aunque digas que no, yo seré tu constante, efímero y perpetuo corazón palpitante, lejano y apretado. Atrevido y galante, el genio de la nada que cumple tus deseos y se olvida de amarte, incoherente y exacto, el que transforma en niña tus sentidos más amplios, el que peca por darte el motivo y el llanto. Muerde las lágrimas arrogante y callado. Y aunque digas que no, más que nunca te amo. Rebelde la ternura de mis brazos cansados, día a día te elevo sin que notes cuán alto. No sepas por qué me duelen tanto las culpas de estos años, lo antiguo de mi trato. Pero no olvides nunca que, aunque no sepas cuánto. f a c y e r lo vi que pasaba bajando el cura manal, esquivándole al toscal, buscando la paja brava. Llevaba al cinto la pava y el de barrera en la mano y parecía un aeroplano cuando el viento le pegaba. Bajando el cura malal, a hacerlo vi que pasaba. Pregunté siquiera de dónde y pa dónde diva, que ni va a gastar saliva, me dije cuando me viera. Y así fue de tal manera, no atine ni a saludarlo y me dediqué a mirarlo como quien mira una espera. ¿De dónde y pa dónde diva? No le pregunte siquiera. No le cierre la tranquera al dueño del horizonte. Me dije olfateando el monte con restos de primavera. No le a c u d i que trinchera. Que n aides quiere esconderse y alcanza con no moverse, e a n t a r una vida entera. Al dueño del horizonte no le cierre la tranquera. Anduvo buscando cielo, d o n d e q j e r a borregito. u Y vivió mascando un grito por el nunca de un anhelo. Para no remontar el vuelo se enredó entre la gramilla y es como una gran astilla que se mueve por el suelo. Dende que era borregito u anduvo buscando el cielo. De tiempo en tiempo lo veo subiendo, bajando el cauce. O chiflando bajo un sauce, chuceándolo al bicho feo. Horas y horas, y el deseo que algún vagre se suicide, o alguna perdiz d e s c u i d a el rumbo de su areteo. Subiendo, bajando el cauce, de tiempo en tiempo lo veo. Ayer lo vi que pasaba. Bajando el cura malán, e s q u i v á n d o lo alto, c a r buscando la paja brava. Llevaba al cinto la pava, y e l de barrera en la mano y parecía un aeroplano c u a n t o el viento le pegaba. Bajando el cura malán, ayer lo vi que pasaba. Como los arroyos, el hombre suele ser un montón de recovecos. Baja la vida con apenas un murmullo. El hombre de las nutrias sabe de eso. Por eso palpita j u n t o Recién sonaba como quien mire una espera, y antes, aunque digas que no, en la voz de José Larralde, el tercer payador、eh, del de programa de hoy, dedicado a cuatro payadores. Lo habíamos dejado a Don、la、El Pampa Larralde、eh, siendo grabado por Jorge Cafrune en el disco de 1967. A partir de ahí, Cafrune lo empezó a llevar a, con sus giras. A, al propio Larralde, incluso t o c a r o n Juntos en Cosquín y lo fue como presentando lo que se conoce como apadrinamiento. Muchas, muy,、eh, por ejemplo, Mercedes Sosa lo hacía con muchos artistas y lo iba presentando、eh, para que toque algunos temas propios, en dos o tres,、eh, al, al final o al, en el medio del de recital, y así la gente lo iba conociendo y lo iba siguiendo. Comentábamos que lleva grabado más de 28 discos con composiciones propias. Y una particularidad de José Larralde es que desdeña un poco de los medios tradicionales de difusión. O sea, no es de promocionar mucho sus espectáculos o de tener una gran presencia en las radios, mucho menos en la televisión. Pero sin embargo, cada vez que. Eh, hace una actuación que lo ha llevado su música a recorrer medio mundo. Estuvo en Alemania, Australia, Colombia, Paraguay, Venezuela, Chile y demás lugares.、Eh, tengo un público muy fiel que lo sigue y que se entera de sus actuaciones a través de las redes sociales o por cadenas de mail o el famoso Boca en Boca, que es una actitud que se, se, se le atribuye al rock. Esa cuestión contracultural de, de desdeñarle los medios de comunicación tradicionales, pero que como vemos, lleva muchos años y、eh, la Ralde, que, que lógicamente no practica el rock, la utiliza.、Eh, esta particularidad le ha ganado mucho, mucho cariño, mucha gente que a d h i e r e a su música, por ejemplo, o un rockero como Ricardo Iorio. Que es muy fanático de José Larralde y ha, y ha demostrado su, su inclinación por él durante muchas oportunidades. Una pequeña anécdota, que acá Lamardo no me va a dejar mentir. Nosotros, cuando producíamos el programa de Carlos Polimeni, que tenía la AM870, hicimos un programa homenaje a José Larralde y lo tuvimos que continuar casi toda la semana. O sea, comenzamos un lunes. Eh, armando, haciendo el programa m e n a j e a la Ralde, y tuvimos que hacer cinco programas seguidos. El famoso a pedido d el público.、Sí. Muchísima gente de todo el país llamó durante toda esa semana pidiendo que por favor pasáramos la música de José Larralde, que consideraban que no era lo suficientemente difundida, lo que demuestra una gran, un gran afecto por parte del público, a pesar de que no suena en las radios o que no recorre los medios tradicionales de promoción. Vamos a escuchar un poco más de su música. Suena elegida para un rajado y luego sobran las palabras aquí en Radio Nacional AM87. 0 Ya es una lambida, mi p a s a l i v a dice que ganó. Por perder siempre se ganó una risa. Le dieron calle, pero se cayó. Mala costumbre de juntar paliza sin decir nunca que lo reparó. i Como pa' un entierro, con lo que venga siempre se arregló. Baja la vida como un pobre perro, mascando el s a r r o de una vieja tos. Se jugó a nada cuando había pa' todo. Nunca hizo trampa, lo cagó el honor. Y hay que ser macho que hoy que dobla el codo dice bajito. Que lo tiró. Anda moqueando el punto por el raje que del laburo el patrón le dio. Ya no le cabe más dolor ni ultraje que vida puta que lo reparó. i De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos.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 q u é argumento gris tiene el perfil de las horas lácidas, desglosando lágrimas d e a t r i l de estériles páginas. Anda suelto el aire en el pinar, borrando nostalgia.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 Sobran las palabras. Sobran las palabras. Pasaba a elegía para un rajado y luego sobran las palabras. Lo último que sonó en la voz de José Larralde que nos contaba un poco lo que es la vida. Del trabajador rural, y por eso lo hemos rescatado como un payador aquí, entre comillas. La Mardó me mira torcido, pero bueno, nosotros no elegimos nada, son los monos creativos publicitarios que, si ellos lo consideran un payador, nosotros agachamos la cabeza y seguimos. Nos queda tiempo para un tema más de José Larralde en este bloque de los Cuatro Fantásticos dedicado a él. Suena un adiós al regreso, lógicamente, para cerrar el programa. Luego de esto, una tanda y continuamos con más de nuestro programa dedicado a cuatro payadores aquí por la Radio Pública. ¿Qué manos recogerán las libertades perdidas? Quizá las mismas que recogen las estrellas que mueren. O、tal vez queden ahí para regocijo de algún ángel perverso. Una lágrima sostengo en el hueco de mi mano. ¿Quién podrá responder a mi pregunta cuando pregunto? De qué están hechas las lágrimas que pesan tanto? Qué gusto a viento tienen las distancias. Una barriada azul, allí entre las escarchas. Alborotando trinos de primavera, sidas por detrás de las lomas, inquietas de estar solas. Esperando aquel niño que se marchó en silencio, con la boca partida de sabañón y hambre. Nunca más fue a buscarte. Engramillado por los huellones hondos de los carros de paso, embarazados todos de alfalfas y de pastos, arrastrados por pechos y el cortado de látigos que no dejaban marcas, pero anunciaban algo. Quién sabe si ha de volver un año por detrás de la loma, algo muerto y cansado, para arrastrar los soles de sus días gastados y beber de las aguas de los ausentes charcos, y de sus manos huele la inocencia de un llanto. Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre música. No somos parapoliciales, somos los Cuatro Fantásticos de la música. Último bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos. Y para cerrar, hemos traído a un amigo de la casa. Un amigo de la casa que seguramente ustedes no solo lo conocerán, sino que muchos incluso lo escucharán, porque es quien viene después de nuestro programa, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del gran Omar Moreno Palacios. Hablan un ratito nomás. Claro, casi como que adelantáramos su emisión. Sí, por ahí alguno que, oyente de Moreno Palacios, se despertó un ratito antes, pone la radio y piensa que adelantaron el programa. No, somos nosotros que le dedicamos este bloque. Luego, sí, ya a partir de las 6 de la mañana va a escuchar su programa como siempre. Algunos oyentes, como Ricardo Iorio, por ejemplo, quien si llega a estar escuchando en este momento, le mandamos un abrazo con el corazón. Sí, a esta altura debe estar Moreno Palacios viniendo para la radio pagando el peaje de arriba del caballo. o Bueno, y ya que Omar Moreno Palacios viene a caballo, hemos elegido el disco Del Caballo y su pilchaje para que suene a lo largo de este bloque. Hemos elegido. Este disco porque me pareció, o mejor dicho, a los monos creativos publicitarios le pareció el más atono con el programa del día de la fecha. Omar Moreno Palacios entonces, hombre de Chascomús. A mí me gusta más presentarlo como contador de historias.、Sí. Me parece que es la, una de las mejores formas de, de calificarlo. Así que vamos a escucharlo primero que nada contándonos una historia. Contando esto que se llama Yo Quería Ser Gaucho. Hay una tradición muy arraigada entre nuestros gauchos. El sexo del animal yeguarizo. Las yeguas son para el arado, para el carro, para el sulqui, para los pisaderos de los hornos de ladrillos, para las norias. La noria Juan, sabrán que nos estamos haciendo sala o fogón, para más campero, con Juan de los Montes de Cemento y Asociados. La noria Juan, una especie de calecita, pero sin calecita. Y sin chicos. Una rueda horizontal movida por una palanca en la que se ata la yegua y una vertical que engrana en la primera que hace subir el agua. La yegua lleva una antiojera cerrada. No puede ver. Como las de la c a l e c i t a Y da tantas vueltas como agua se requiera. Habrás oído decir alguna vez, pero este tiene más vueltas que Mulenoria, ya que este híbrido también cumplía esas funciones. Montarla, bueno, en casos muy especiales, como echar las lecheras o algún otro trabajito de apuro, y si es ligera será para despuntar el vicio, como parejera. En cambio, el caballo es el lujo del gaucho, lucirse en un rodeo, florearse en cuanta oportunidad tenga de mostrarlo, el de arrastrar el ala. Qué bien, dijo Don o m a r m e m b i e l p a mí era el de conseguir, y por causa de las mujeres, lo enlene s de amaneceres y de noche sin dormir. Yo andaría por los diez, nueve, diez, cuando mi tío Eusebio me dijo, si usted quiere ser gaucho, no tiene que montar en yegua. Y yo quería ser gaucho. Los moros montaban en padrillos, Juan. Ocho siglos en la península ibérica dejaron cosas luego transferidas a América por los conquistadores. Los gauchos no andan en yegua, me dijo mi tío. Mi tío gaucho. Vertical en sus conceptos, de palabras a medida y respetado como un trabuco. Atención, señores. Atención, señor, con lo que tenemos aquí. ¿Qué vale esta petizazaina? ¿Qué vale la petizazaina? Mansa, garantida. Es para los que saben. ¿eh? Miren qué estado. Da la vuelta, Gilberto, da la vuelta. Que no hay nada que esconder. De la vuelta, póngale plata nomás. Póngale plata a la petiza zaina. ¿Cuánto la quieren pagar? ¿Cuánto vale la petiza zaina? Póngale plata nomás. ¿Cuánto la quieren pagar? 400. ¿Te la arranco? 400 y la arranco. Gracias. 400 me dicen 400. 400 pesos, 400. 400 pesos, 400. 400 pesos la petiza zaina. Flor de petiza, ¿eh? mírenla. ¿eh? 420. 0 0 20. 20, 40. 40, 60. 60, 80, 80, 500, 500 ahora, ¿sí? 520, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 600, 600, 620, 20, 40, ¿no? ¿Me dijiste que no? ¿No? ¿620? ¿Sí? ¿No? ¿Me dijiste que no? Bueno, 620 pesos, 620 pesos, pesos, 40. No te espero más, ¿eh? No te espero más. Y se va la p e t i c a Zaina en 620 pesos. A nadie espero, nadie dijo nada, ¿no? 620 a la una. 620 a las dos. y 620 a las tres. Y se fue la p e t i c a Zaina en 620 pesos. ¡Fue, fue! Chalup, 620 pesos. Corral 24, p o n e d a Largo tiempo la estuve acompañando. Como Simón de Bogar. Era la ceremonia del adiós. Pero ¿quién se quedó con ella? Toda la tarde, toda la noche, la madrugada. Hasta la hora que se fue en una tropa. El perro. Fue. mi primer duelo. Pero yo quería ser gaucho. ¿Ha visto? Yo quería ser gaucho. Las primeras palabras de Omar Moreno Palacios aquí en Radio Nacional. Sí, ya que hablaba de contadores de historias, me quedé pensando que hay muchas profesiones que se prestan al rubro. Por ejemplo, el mecánico, o el, el, el abogado. El hay mucha gente que son contadores de historias. Sí, no todos tan buenos como en c o m a c i ó n No todos, caso, como... ¿no? claro. Fue también una profesión que no se usa tanto en la actualidad, que es más bien antigua, el ascensorista. Claro, el、ah. ascensorista es un. Con... Habrá que luchar por la vuelta de los ascensoristas. ¿Habrá quedado el gremio todavía? No cree.、Bueno. Todo para que la conversación no sea solo de. Ah, hace frío, hace calor, está lloviendo.、Ah, sería、sí. muy bueno.、Sí. Debería haber como una guía de tópicos, ¿no? De, de temas. Usted en este ascensor puede tocar estos, temas, ¿no? Claro, s cinco temas. Diferentes ascensores, por ejemplo, el ascensor deportivo,、ah, el ascensor filosófico,、bueno, el, claro, el ascensor、bueno. político. Pero, Pero bueno, nos fuimos un poquito para el lado de los tomates. El tema de la historia. Seguramente, más allá de lo bien que cuenta historias、eh, con su música, Juan、eh, Boleo Palacio debe ser un tipo genial para compartir un asado o un fogón y escuchar anécdotas. Es más, seguramente, probablemente me h a y que preguntar l un día que haya contado sus primeras historias en los tradicionales fogones. Seguramente. Seguramente. Bueno, Mar Moreno Palacios, que también es un experimentado criador de caballos, y como decíamos, un hombre de radio, no de ahora, sino que, bueno, desde hace muchísimos años ya, en la década de l 50, trabajó en Radio Carve de Montevideo, vivió un tiempo en la República Hermana del Uruguay, ha pasado por Radio e l g r a n o también, y bueno, como decíamos, actualmente tenemos el honor de que, bueno, sea el siguiente programa Una vez concluido el nuestro. Así que seguimos escuchándolo a Omar Moreno Palacio s contando historias, esta vez poniéndole un poquito de guitarra. Chaque la tiró. Me dijo Micaela: Si querés un beso pa'l día de la yerra, sentátele al zaino que va Juan e m e s i o y charquíalo a espuela. p a que vean los otros que vos no sos de esos que en de gusto charlan y te chichonean. Yo le dije: Bueno. Y me embalambiaron de chucho las piernas. Y llegó la sierra, cayó como hormiga gente forastera, quedaron sin mozas los alrededores. Y al lado del alambre parecían flores de una enredadera, aplaudiendo fuerte a los pialadores que se merecían el t r a g o d e giñera. Y vino el momento, al puertear pajuera el último ternero. ¡Que traigan los potros! gritó don Severo. El dueño le está en c i t u i t o s contentos, ya se comidieron. Entre los ariscos que en otro potrero andaban alzando las colas al viento. Se montaron varios, se iban luciendo los que jinetearon. Cuando un repente algunos gritaron, ¡Que traigan al zaino que golpeó a Nemesio! Pensé en Micaela, me acordé del beso. Y dije pa' dentro, no afloquecerilo. Coraje y pedí lo que se sabe, s t i t o lo ganado con eso. Y entonces queriendo, d i mostrar aplomo. ¡Si lo t r a i l o muerto! Grita y ni s e c o m o Y entre u n o s aplausos y algunos silbidos, como si soñara, me encontré prendido del zaino en el lomo. Cuando lo soltaron, pegó un abalanzo que creí que volaba. Después, en el aire, dio vuelta cerrada y arrancó a los s altos, dando sacudones que yo en el apuro ni los manotones p a l c h a r que acertaba. Hijo, en una de esas, que salí escupido sobre la cabeza. Mientras que el s i n a s c o seguía vellateando, y al lado de los cardos me clavo el sotreta, y c a l l é lo mismo que la galleta a r que pelea al chivango. d i s p e r t e en el catre después del porrazo. Quise enderezarme, pero justo en eso, Micaela sonriendo me ciñó en sus brazos y diciendo, Sonso, me encajó tal beso que casi me ahogó. Y después, quemando su aliento, mi cara me pidió mimosa. ¿Me perdonas, negrito? o Que la t i r o La cadera. No somos parapoliciales, somos los cuatro fantásticos de la música. Ya que la tiró, era lo que sonaba en la voz de Omar Moreno Palacios aquí en Radio Nacional. Es Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a cuatro payadores, a cuatro folcloristas sureros. Seguimos disfrutando entonces de Moreno Palacios. Ya que estábamos pasando el disco del caballo y su pilchaje, y que Omar Moreno Palacios es criador de caballo, s me parece un buen momento, ya que estamos también acercándonos al momento del cierre del bloque, escuchar un poco cómo Omar Moreno Palacios、eh, canta sobre precisamente esta temática. Así que, para arrancar, a ver qué les parece si disfrutamos de la marcha del caballo criollo. <risa> Pequeño gigante de América, sumiso trotante, l e g ü e r o sin hiel, herencia de noble y estirpe valiente, de brio escondidos y morir de pie. Pequeño gigante de América, galopes heroicos hicieron la luz, librando banderas en el continente, Argentina, Chile, El Alto Perú, caballo de p e o n caballo de soldado, sublime en Chancay, con el abanderado, sufrido y tenaz, olfato de venado. Relincho triunfal, clarín americano, la fragua de sus hollares. Músculos martillos templaron huesos de acero. En cuatro yunques gruñidos grabaron sus iniciales. Donde abrieron los caminos con la B de la victoria los candados esculpidos. Caballo de peor, caballo de soldado Sublime en chancay, con el abanderado Sufrido y tenaz, olfato de venado Relincho triunfal, clarín americano f r a g u a de sus hollares y sus músculos martillos templaron huesos de acero en cuatro yunques bruñidos. Grabaron sus iniciales donde abrieron los caminos. Con la B de la victoria, los candados esculpidos. Pequeño gigante de América, sumiso trotante, le güero sin hiel. Herencia de noble y estirpe valiente, de brío escondido s y morir de pie. Pequeño s gigante s de América, galopes heroicos hicieron la luz, librando banderas en el continente Argentina, Chile y el Alto Perú. Marcha del caballo criollo, lo que sonaba en la voz de Omar Moreno Palacios. Sacamos del caballo y su pilchaje, ponemos provincia de Buenos Aires y cerramos este bloque. Con una polca llamada El Negro Alado. Allá por Puerto de Ajoz en la estancia, los nogales, el mangrullo, los juncales y los montes del tordillo, había un negro muy pillo llamado. Demetrio Pardales, todito el día pasaba sin tener nada que hacer y no hacía más que comer, tomar mate y volasear, tratando siempre pasar tranquilo hasta anochecer. Una vuelta de mañana, orillando un cañadón, vino a llamar la atención del negro mientras se alzaba una cigüeña que estaba más allá. de un albardón. Si tuita la sabe b u e l a se dijo mirando al viento. Haciendo un experimento, porque no he de volar yo. Y enseguida que pensó, se puso a idear el invento. Al otro día temprano, una cigüeña v o l i ó Las alas se las ató a los brazos con un tiento. Y se rió el negro contento, porque volando se vio. Un o v i l l o de Atarlana en la canilla se ató. A un muchachito llamó, pa' en caso que no volviera, del p i o l i n d o r e c o g i r a l l í a l negro otra vez se rió. Sobre el techo de un galpón cenor que tomó llorando y se vino desde el fondo, meta y ponga ya l e t e a n d o pa' poder salir volando. r i é n d o s e el negro sabihondo, y en la última letiada, perdiendo a las hipiolas, rodando como una bola, contra el suelo se estrelló, y ahí el negro no se rió, dijo: Me falta la cola. Y de esta manera se termina una nueva emisión de Los Cuatro Fantásticos, los domingos de 4 a 6 de la mañana en la radio pública. Deseamos desearle. Vale la redundancia a todos los oyentes de este programa que tengan una bonita jornada electoral, que las cosas vayan según sus deseos. Esperemos. Que vayan a votar, Sí, sí, que vote todo el mundo, que se aproveche esto que se puede hacer ahora tan seguido y todas las cosas todas que, las que, las que las se las suelen las decir en estos días. Mi nombre es Nicolás Rosicki, me acompañaron. Electoralmente, el señor Emiliano Brescia. Un placer, nos vemos. Coyunturalmente, el señor Agustín Camisa. Muy buenas noches. Y nos despedimos con el discurso aceptando la victoria en el Lord del de lo, Parlamento Inglés. Claro. En el año 1814. Lord Lamar toma el micrófono, invento que todavía no se había hecho, pero él toma el micrófono y dice: Vote y no se sé queje.